Este, vamos a empezar, mis hermanos. Voy a invitarlos a que lean el libro de Josué, capítulo 10. Voy a salir, no, del, no voy a tocar nada del Espíritu, voy a tocar algo diferente. Josué, capítulo 10, versículo 12 y 13, por favor. Alguien que vaya leyendo los versículos, por favor, mis hermanos. Bueno, Leo, Leo. Sí, por favor, mi hermano. Eh... Josué 10, 12 y 13, dice entonces... Josué habló a Yahweh... ...en el, el día en que Yahweh entregó... ...al amorreo delante de los ojos de Israel... ...y dijo en presencia de los israelitas... ...sol, detente en Gabaón... ...y tú, luna, en el valle de Ajalón... ...y el sol se detuvo y la luna se paró... ...hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Yashar, y el sol se paró en medio del, eh, sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Gracias, mi hermano. Sí, lo principal que vemos en este tipo de relatos, este, a través de la historia, este, encontramos que Mucha gente al interpretar este tipo de versículos, se hacen este, conjeturas, hacen pensamientos, algunos mencionan, sí, bueno, describe así en esta parte de la escritura lo que, eh, lo que a veces nosotros llegamos a encontrar o escuchar acerca de los grupos cuando se menciona acerca de, de que este tipo de, de enseñanzas hacen mención de que el día duró más tiempo que el día tenía que durar más tiempo por causa de que para poder atacar a los a los este a los de Canaán tendría que alargarse los días para poder hacer guerra si ciertamente se necesitaba de hacer guerra durante la noche en el día porque no podrían atacar los este los ejércitos en los cuales estaban combatiendo es una idea muy equivocada y errónea acerca de lo que dice este libro porque de acuerdo a lo que describe el ...acerca de esta gente... ...encontramos que... ...el Poderoso le describe que... ...que no era así... ...el Poderoso aquí en su escritura... ...describe que no era de esa manera... ...entonces encontramos que realmente... ...la persona o la gente... ...que hoy en día interpretan este libro... ...como una... ...como algo... ...un hecho sobrenatural... ...hasta científicamente lo han comprobado... ...que el Sol en un tiempo de la historia a través de un este de un terremoto hizo que se moviera el, el eje del planeta. Eh, empezamos a escuchar una serie de teorías o de ideas acerca de este tipo de cosas y realmente pues es lo que nosotros hoy en día tratamos de comprender que realmente no son cuestión De, de que alguien venga y trate de interpretar el versículo de la mejor manera que pueda concordar y hoy en día hasta científicamente quieren explicar estos versos es algo que es ilógico, es algo que no concuerda es algo que no, este, no coincide con lo que está describiendo el libro vamos a ver que desde la perspectiva entonces el versículo cuando describe de esta manera entonces Josué habló a Yoheba Hei, verso 12 capítulo 10 del libro de los jueces, versículo 12, hasta el verso 13. Entonces Josué habló a Yojé y le dijo, que Yojé Bajé entregue al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de la Jalón. Y el sol se detuvo y la luna paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos entonces este como el sol se detuvo y la luna se detuvo eh, no describe en qué parte nada más describe que fue en, en Gabaón y a jalón que le describe tu sol detente en Ajalón y tu luna en a en, en ayalón, entonces encontramos que la gente empieza a explicar que ese día hubo una este un día que duró más por causa de un terremoto por causa de que el poderoso tenía que hacer que durara más el día para que la, la guerra que se estaba enfrentando el pueblo de Israel la pudiera combatir porque de noche no podrían atacar, no podía haber guerra. Pero es algo que no concuerda, es algo que no describe eso la Escritura. Porque si nosotros ponemos atención, no necesitaban de la luz del día. No necesitaban de la luz del día para hacer guerra. Y eso lo vamos a encontrar en el versículo 9, versículo 8. ...hasta el versículo 11... ...por favor mi hermano... De este mismo ...del capítulo mismo 10. capítulo de Josué ...voy pegando el verso... ...sí, Josué capítulo el... 10... ...versículo 9 hasta el versículo 11... ...ok... ...dice... ...y Josué vino a ellos de repente... ...habiendo subido toda la noche... ...desde Gilgal... ...y Yahweh los llenó de consternación... ...delante de Israel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 Y fueron más los que murieron por, la man, por las piedras del granizo que los, que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces, es entendible comprender que no pudo haber sido así porque la misma escritura describe en el verso 9, Josué vino a ellos de repente y toda la noche subió desde Gilgal. Y si toda la noche subió desde Gilgal. El señor turbó delante de Israel e hirió con gran mortandad a Gabaón, en perdón en Gabaón, y siguiólos hasta camino del su que sube a Bedorón e hiriólos hasta Seca y Maceda. Y como iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bedorón, Jehová echó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta Seca, y murieron muchos más muchos más murieron de las piedras del granizo que los de los hijos de Israel habían muerto a cuchillo entonces no se necesitaba del día para poder hacer una guerra no se necesitaba del día porque ciertamente el poderoso estaba matando más gente que el mismo pueblo Yoheba Jei peleaba el día de la batalla con su pueblo y lo estaba protegiendo y lo estaba defendiendo porque llevaban un gran caudillo un gran guerrero Un hombre fiel a su palabra, como era Josué. Un hombre que realmente tenía la convicción y tenía ese conocimiento de la palabra. Un hombre que realmente comprendía y discernía las cosas del Padre. De esa misma manera, hoy en día nosotros, observando este tipo de eventos, lo que debemos entonces hacer es el reflejo, empezar a entender acerca de qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba sucediendo. Porque desde la perspectiva de lo que Josué describe, Entonces Josué habló a y Bajé y le dijo... Yohei Bajé, entrega al amorreo de delante de los hijos de Israel. Está pidiendo por el amorreo. Entonces esos amorreos dicen, entrega a los de delante de los hijos de Israel. Dijo en presencia de los israelitas. Josué dijo delante de los israelitas. Sol, detente en Gabaón. ¿Por qué le dijo que se detuviera en Gabaón? ¿Por qué hacer la expresión, detente tú en Gabaón? Y tu luna en ajalón Y el sol se detuvo en, y la luna se paró. Hasta tanto que la gente hubo vengado de sus enemigos. Dice que hasta la gente se hubo vengado de sus enemigos. Sus enemigos eran los del pueblo. Los pueblos que estaban alrededor. Tenían que hacer guerra y matarles. Porque el poderoso le había dicho en el tiempo de, de Abraham que iba a entregar en sus manos todos a, a todos estos y los iba a entregar a muerte. Por eso la Escritura describe que ellos tendrían que matar a todos cuantos se encontraban en, el, en los campamentos. Voy a invitarlos a que leamos Génesis capítulo 15. De acuerdo a lo que el, Ma el Poderoso había descrito que sucedería en aquellos días, versículo 18 al versículo 21, por favor. Dice, en aquel, en aquel día hizo Yahweh un pacto con Abram, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. La tierra de los Ceneos, los Ceneseos, los Admoneos, los Eteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jergueseos, Y los jebuceos. Entonces aquí, desde los tiempos de Abraham, menciona que tendría que dársele, dársele muerte a cada uno de estos que, que habitaban la tierra de Canaán. Y se le había prometido a Abraham que se le daría muerte a todas estas personas, se les iba a entregar la tierra. Entonces en aquel día hizo Jehová Jehová y pacto con Abraham diciendo, a tu simiente... Daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, al Sineo, al Ceneseo, a los Semoneos, a los Eteos, a los fereseos, a los Rafaitas, a los Amorreos, los Cananeos y los Jejeseos y los Quebuceos. Todas estas gentes que habitaban en la tierra tendrían que ser muertos porque se les iba a entregar la tierra. Nosotros leyendo a Moisés acerca de lo que se le pidió acerca de toda esta tierra, que se les iba a entregar la tierra de Canaán. Encontramos a Moshe que se le había dado las instrucciones de que tendría que entrar a la tierra de Canaán y poseer la tierra. Pero para Josué sucedió algo que, era algo que no esperaba él. Iba a ser engañado por unos hombres que se llamaban los de Gabaón, que es cuando le dice Josué, detente tu sol en Gabaón y tu luna en Ajalón. Encontramos entonces que el poderoso le está describiendo que Josué pidió que se detuviera el sol, ¿cómo fue que se detuvo? ¿Cómo es que se detuvo la luna? Si ciertamente ellos tendrían que destruir la tierra de Canaán o tendrían que este, hacer guerra contra este pueblo, entonces nosotros al ver que la tierra de Canaán tendría que ser poseída por el pueblo, la tierra que se les prometió, capítulo 3 del libro de Éxodo, versículos 6 al 8, por favor. Éxodo 3 del 6 al 8 dice Y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Dijo luego Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del hebeo y del jebuseo ¿Era hasta ahí? Bríncate al versículo 17. ¿Hasta el 17? Sí, bríncate hasta el versículo... 16, no, bríncate hasta el verso 16 y léete el 16, ¿el 16 solo? 16 y 17 nada más. Dice, versos 16 y 17, de Éxodo 3, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo... «En verdad os he visitado, y he visto lo que, os hace, lo, lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel». Entonces la promesa de darles la tierra que iban a poseer los hijos de Israel en la tierra de Canaán, se les había dicho, pero siempre y cuando ellos este, obedecían acerca de lo que les había dicho, acerca de que tendrían que este, obedecer sus enseñanzas, guardar sus mandamientos. Pero es algo que el pueblo no entendió y no alcanzó a comprender. Nosotros si vemos la historia de Josué, cambió toda la, la perspectiva acerca de lo que el Poderoso le había prometido a los hijos de Israel. Entonces nosotros encontramos en el libro de Éxodo 32 cuando empiezan a subir ellos por la tierra de Can, de los Cana, de entran para llegar a la tierra de Canaán, pero entran por el lado de los jebuseos, a la tierra de Mo, de Moab, que se encontraban los amonitas y los moabitas habitando en aquella zona de la de la tierra de los de los este de Moab. Entonces ahí habitaban amorreos, gente de gran estatura. Y encontramos que el pueblo iba a entrar sobre la ciudad, iba a acabar con toda esa gente. Pero ciertamente no pudieron cumplir con lo que el Poderoso les había ordenado, porque no cumplieron sus mandamientos, como describe en el Éxodo capítulo 32, versículo, 2, primer, versículo 1 y versículo... hasta el verso 3, por favor. Perdón, Perdón del capítulo 32, 32, verso 1 al 4. Sí, del verso 1 al verso 4. 4. Bien, dice... Viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, hermano, no sabemos qué le haya perdón, acontecido. Perdón, ¿qué versículo sí. te dijo? Me dijiste Exo Pero 32, déjale... del 1 al 4. Sí, perdón mi hermano, si sí estás bien. Perdón, perdón, es que yo tengo este, es que yo te dije 32, ¿va? Es 33, versículo 1, en adelante. Por eso es que no me concordaba la, la este, ¿cómo se llama? La lectura, pero es 33, no no versículo 1. Problema. ¿33 verso, o 36? Sí. Ajá. 33, versículo 1, en adelante, hasta el verso... Yahué dijo a Moshe, anda, sube de aquí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 No sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Entonces, de, de, de acuerdo a lo que la lectura hace estas expresiones, el poderoso sabe bien, como describe aquí, que el pueblo era de muy, muy dura servicio, era un pueblo que no entendía, no comprendía. Nosotros vamos a ver ese tipo de reflejo posteriormente. Lo vemos en el caso de Josué, que aunque Josué fue un hombre muy íntegro, muy entendido, vemos que el pueblo cometió muchos errores a través del, del, del caminar en la, en la tierra de Canaán. Pero sobre todo nosotros ahorita le empezaba a observar que, que ellos iban a combatir toda esa tierra. Eh, geográficamente, para los que sabemos un poquito acerca de dónde se encuentra el mar de Galilea, y desciende o asciende el, el, el río, este, el río, ¿cómo se llama? Jordán, y llega hasta el mar muerto, el mar salado. Todo eso divide desde Galilea hasta el mar muerto lo que serían las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasé del lado derecho. Del lado izquierdo de Galilea y del mar muerto es lo que se conoce como Canaán. Entonces los israelitas llegan a la tierra del de, de Amorreo y combaten aquellos lugares. Eso lo combaten mucho antes de que entren los hijos, de, de los, hijos, los descendientes que estaban en el tiempo de Josué, de entrar aquí a tierra. Nada más para hablar un poquito acerca de esta historia, este, les mencionaré un poquito acerca de lo que dicen números. Mucha gente cree que la, la tierra donde habitó Rubén, Gad, y en este caso, este la media tribu de Manasés piensan que es parte de la tierra de Canaán, que no tendría nada que ver voy a invitarlos a que vayan al libro de los números para que tengamos esto en mente y que lo guardemos muy bien en nuestra mente para que separemos una cosa de la otra lo que vamos a estudiar ahorita es lo que trata de describir el poderoso en el tiempo de Josué que tendrían que entrar a la tierra de Canar y, y combatirla Josué Le dice al sol, detente, tú en Gabaón y tú luna en Ajalón. Sabemos nosotros entonces que él y ellos iban a combatir aquella tierra de Canaán, que no era la parte derecha o la parte este, este, oriental de lo que del mar de Galilea, el Jordán y lo que es el mar muerto, porque eso lo habitaban los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habitaban esa tierra. Le faltaban a las otras nueve tribus y media, Habitar sobre el otro lado, de que era el, la tierra de Cana, que se le dice donde estaba el Amurreo, el Jejeseo, el, el, el Ebeo, el Eteo, el, el Cananeo, todos estos los cuales iban a combatir. Cuando describe el Señor allí en el libro de Éxodo 33, Yohevahel le dijo a Moishé, ve y sube aquí con tú y con el pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra, a, a la tierra acerca de la cual juré a Abraham, Isaías y Jacob, diciendo a tus descendientes, la daré. Yo enviaré ángel, un ángel delante de vosotros, arrojaré a los cananeos, al amorreo, al eteo, al pereceo, al ebeo y al jebuseo, Sube a la tierra que fluye leche y miel, pero, no subi, pero yo no subiré en medio de ti. No sea que te consuma en el camino, porque eres un pueblo de dura serviz. Al, al oír el pueblo esta mala noticia, perdón. Al oír esta mala noticia hicieron duelo y ninguno se atavió en sus, en sus joyas. Voy a invitarlos ahora a que leamos este, el libro de Números para que veamos acerca de que la tierra que ya estaba poblada o la tierra que ya se había conquistado por parte de Moisés voy a invitarlos a que leamos acerca de lo que describe Hablas muy fuerte Vamos al libro de los números, capítulo 21, versículo 10, hasta el versículo 33, por favor. Pongamos mucha atención a la lectura, para que sepamos acerca del lugar que se está poblando, el lugar que se, está este, que se, está este, que se va a combatir. Ahorita, bueno, mi hermana Raquel nos ha enviado, me imagino que el mapa, ¿verdad mi hermana? Bueno, es un mapa diferente, ¿va? Pero ahí donde está Traconide está el río Jordán, la parte café del lado derecho donde está la rayita del mar y el mar muerto, eso es lo que se conocía, la parte baja del mar muerto, se conocía como la tribu de Rubén, en la puntita de donde está el mar muerto, en la parte norte del mar muerto, se conoce como la tribu de Gath. Y en la parte norte se conoce como la la tribu de la media tribu de Manasés, porque a Manasés le tocó la otra parte de también de Canaán como parte de la herencia. Entonces, este el mapa nos ayuda para poder entender que Galilea, Samaria y Judea, que ya es en un tiempo muy a futuro, Eh, hasta la parte donde dice Fenicia, Tiro, es lo que le correspondía a los hijos de Israel para poseerla, es ahí donde entra Josué en el, el Injericó y entran para combatir la tierra pero cuando ellos siguen combatiendo hacia el norte, que es donde encuentra, encontramos a Gabaón ciudad donde, donde sucede este evento este, encontramos que es ahí donde le dijo Josué, detente tu sol en Gabaón y tu luna en Ajalón Nosotros entonces comprendemos que ya esta parte del lado derecho, lo que está, de, lo que dice Traconide y lo que es el río Jordán, del lado derecho lo café, donde está ese mar, todo eso ya lo había combatido Moisés, ya lo había poseído Moisés, por lógica aquí no tenemos a las tres tribus este, tomando este, posesión de la tierra, pero ahorita nos lo va a mencionar el libro de los números, el cual les comenté ahorita que es el capítulo 21, versículo 10, Hasta el versículo 33, por favor. Dice, números 21, del 10 al 33. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partiendo de Obot, acamparon en Ije Avarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Seret. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del Amorreo. Porque Arnón es límite de Moab entre Moab y el Amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Yahweh, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar, y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a ver, este es el pozo del cual Yahweh dijo a Moshe, reuniré al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad, pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo, y el legislador con sus báculos del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Entonces envió Israel embajadores a Sejón, rey de los amorreos, diciendo, Pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, No beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Mas Sejón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que junto a Sejón todo su pueblo, y, perdón, sino que juntó Sejón todo su pueblo, y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jaasa y peleó contra Israel y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del Amorreo, en Jezbón y en todas sus aldeas. Porque Jezbón era la ciudad de Sejón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomando de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas, venid a Jezbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sejón, porque fuego salió de Jezbón, y llama de la ciudad de Sejón, Y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. ¡Ay de ti, Moab! ¡Pereciste, pueblo de Quemos! Fueron puestos sus hijos en huida, y sus hijas en cautividad. Por Sejón rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos. Pereció Esbon hasta Dibón. Y destruimos hasta Nofa y Medeba. Así habitó Israel en la tierra del Amorreo. También envió Moshe a reconocer a Hazer. Y tomaron sus aldeas y echaron al Amorreo que estaba allí. Y volvieron. Y subieron camino de Bazán. Y salió contra ellos Og, rey de Bazán, Él y todo su pueblo para pelear en Edrey. Por tanto, cuando vemos nosotros a los hijos de Israel que atacan toda esta zona de los amorreos, se la poseyeron, pero no era para aquellos. Realmente ellos poseyeron esa tierra, pero no, ellos no querían la tierra. Ellos poseyeron la tierra porque... Sejón no les permitió pasar, porque él estaba pidiendo nada más pasar. Describe entonces que volvieron, subieron camino a Basán y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear contra, pelear en Edrey. Entonces Yochevajé dijo a Moshe, no le tengas miedo, que es tu mano, le, le he dado a él y a todos los pueblos y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sejón rey de los amorreos que habitaba en Esbón hiriendo, e hirieron a él y a sus hijos y a toda la gente sin que les quedara uno y poseyeron su tierra entonces en el tiempo de Moisés, la parte lo que es el oriente de, de la parte donde está el mar muerto todo el Jordán hasta llegar a Galilea del lado derecho que sería el oriente hacia el oriente, ellos fueron los que poblaron esa tierra, pero ellos no iban por esa tierra, ellos iban por la tierra que estaba del lado sur, perdón del lado occidental de la tierra, entonces el pueblo que iba a entrar posteriormente, porque Moisés muere en los montes de Moab y si era la tierra del amorreo Moisés muere en la tierra de los amorreos tierra que habitaron Manasés Gad y Rubén y como Moisés muere en los montes de Moab entonces a quien le corresponde entrar es a este Josué a la tierra de de Canaán y entra por Jericó y ahí es donde empiezan la batalla y la guerra cosas de una una historia impresionante que sucede acerca de lo que de cuando fueron derribadas las los las los muros de Jericó Una historia que es impresionante acerca de lo que sucedió, acerca de lo que el Poderoso puede hacer cuando realmente él está con su pueblo. Para nosotros hoy en día, entonces, empezar a ubicar la tierra es algo muy importante. Cuando en este caso muere Moisés, que lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio capítulo 36, perdón, es Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 34, versículo... 6 y 7 por favor perdón es, perdón es que no veo versículo 6 al 8 Deuteronomio 34 del 6 al 8 dice y lo enterró en el valle en la tierra de Moab en frente de Bet Peor y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy era Moshet de edad de ciento veinte años, cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moshe, en los campos de Moab, treinta días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moshe. Y así fue como murió Moisés en los montes de Moab, y en los montes de Moab, encontramos que él era de 120 años ya, ya habían combatido la tierra ya la habían poseído cuando termina el libro de, de Deuteronomio que es este mismo capítulo 34 le deja todo el, el, la autoridad a lo que se llama Josué capítulo 1 de Josué verso 1 por favor dice Josué 1:1. aconteció después de la muerte de Moshe siervo de Yahweh que Yahweh habló a Yoshua o Josué Hijo de Nun, servidor de Moshe, diciendo. Ajá. Y encontramos aquí en el libro de Josué que empieza él como el siguiente que dejarían al cargo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yohebaje, que Yohebaje habló a Josué, hijo de Nun, ministra, ministro de Moisés, diciendo, «Mi siervo Moisés es muerto». Levántate pues ahora y pasa a este Jordán, tú y todo tu, este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Y yo os he entregado, como había dicho a Moisés, y a todo lugar que pisares la planta de vuestro pie, desde el, desierto de, de, desde el desierto y este Líbano, hasta el gran río Éufrates, Esta es la tierra que los Eteos, hasta la gran mar de poniente del sol, será vuestro término por lógica lo, en el tiempo de Josué no llegó hasta el río Éufrates nada más llegó hasta las tierras de Tiro y de Sidón y los hijos de Israel ya no siguieron combatiendo eso fue después de la muerte de Moisés y en el tiempo de los combates con Josué, quien iba a venir a atacar a todos los pueblos para llegar hasta el gran río Éufrates fue David David llegó el, llevó el territorio hasta donde estaba descrito y hasta el río Éufrates hasta el río de Egipto parte sur de la tierra de los hijos de Israel y de los hijos de Judá. Y desde esos territorios los pudo obtener David, pero eso es tiempo mucho a futuro. Pero Josué nada más pudo llegar hasta las tierras de Tiro y de Sidón, que es lo que encontramos nosotros como a Neftalí, a Zabulón, las tierras que estaban en el norte, esas son las tierras que habitaron los hijos de Israel posteriormente encontramos parte de esta historia con Josué en el capítulo 6 la batalla que empieza ya en Jericó y ellos van entrando a esta batalla, no vamos a leer todo pero voy a invitar a los que lean desde el versículo 1 versículo 1 al versículo 6, 5 capítulo Josué, 6 Josué capítulo 1, 6 del de, 1 al 5 6. dice <risa> ahora Jericó estaba cerrada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 Cada uno derecho hacia adelante. Versículo, mi hermano, acerca de... Estas son las indicaciones que tendrían que hacer para entrar a la tierra, para, poseer este, para derribar los muros de Jericó. Vamos a empezar a leer del versículo 12 en adelante, por favor. Del 12 en adelante, me dijiste. Sí, por favor, hasta... Creo que es hasta el versículo... Perdón, es que me están pasando algo y, y no puedo chequear. No problema perdón, es hasta el versículo <coughs> versículo 21 del 12 al 21 ok, dice Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Yahweh y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de, carnero, de cuerno de carnero fueron delante del arca de Yahweh andando siempre y tocando las bocinas y los hombres armados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 Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Yoshua dijo al pueblo, Gritad, porque Yahweh os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema, a Yahweh, con todas las cosas que están en ella. Solam ah, pensé que se había cortado.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 Entonces este, le describe así, verso 20, entonces el pueblo dio gritería, los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que como el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, dio, el pueblo gritería en gran vocerío y, él cayó el, y el muro cayó a plomo, el pueblo subió luego a la ciudad y cada uno de ellos, <coughs> Cada uno de derecho de sí tomaronla, y destruyó todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, mozos, viejos, hasta los bueyes y ovejas, asnos a filo de espada. Y de esta manera encontramos que realmente el poderoso era con el pueblo, no había forma de que pudieran atacar a los hijos de Israel, porque venía un gran caudillo como en el caso de este Josué, un varón lleno de fe, lleno de entendimiento. Hombre valiente, firme en las cosas que conocía del Padre. Posteriormente vemos que el pueblo comete, comete errores, comete errores como este caso de, de cometer la anatema. Y vemos que realmente la maldición llegó, en, llegó a ellos, llegó a ellos esta maldición por causa de que no comprendieron y no entendieron acerca de lo que el poderoso quería escribir Y podemos encontrar en este caso, en el capítulo 7, cómo es que un error como esto trae la muerte a muchos. Josué capítulo 7, versículo 1, nuevamente hasta el verso, ahorita te digo hasta dónde, hermano, ahora sí, por favor. Josué capítulo 7, bueno, verso 1, ahorita yo les digo hasta dónde, por favor. Bueno, Josué capítulo 7, del 1 en adelante. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Yahweh se encendió contra los hijos de Israel. Después Yohua envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, «Subid y reconoced la tierra». Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Yoshua le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres y, tomaron, y, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Yoshua rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Yahweh, hasta caer la tarde él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas Yoshua dijo Ah, don Ayahue ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán Ay, Adón, ¿qué diré? ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre, la, de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Yahweh dijo a Yoshua, Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos sino que delante de sus enemigos volverán la espada por cuanto han venido a hacer anatema ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificados para mañana, porque Yahweh el Elohim de Israel dice así, anatema hay en medio de ti Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu de Yahweh Tomare, y la tribu que Yahweh Tomare se acercará de sus familias y la familia que Yahweh Tomare se acercará por sus casas y la casa que Yahweh Tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Yahweh y ha cometido maldad en Israel. Yoshua, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá entonces Yeshua dijo a Acán hijo mío da gloria a Yahweh el Elohim de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho no me lo encubras y Acán respondió a Yeshua diciendo verdaderamente yo he pecado contra Yahweh el Elohim de Israel y así, y así he hecho pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y doscientos ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Yeshua entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Yoshua y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Yahweh. Entonces Yoshua y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Yoshua, ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Yahweh en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Y Yahweh se volvió al ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Sigo, hasta ahí, gracias mi hermano, gracias, <coughs> esto es para poder comprender que si realmente el pueblo hubiera hecho lo correcto aún en los días de Josué y hubieran caminado delante de él como lo vamos a ver en, lo, en el capítulo que citamos de Josué capítulo 10, vamos a encontrar que, que realmente la mano del poderoso está con su pueblo y está con su pueblo cuando realmente él teme a Yojé Bajé. Entonces, Por eso nosotros hoy en día, Josué, nos dice, vemos a un gran líder, un gran combatiente, un hombre lleno de fe, un hombre lleno del ruaj. Nos muestra cómo es que la maldición de un hombre hizo que cayeran los hijos de Israel. Por eso nosotros, cuando empezamos a observar que Josué levanta su voz y dice, detente tu sol en Gabaón, encontramos que era un hombre... Que, que era escuchado por parte del poderoso. Iban entrando a la tierra de Canaán, habían combatido a los, de, a los de Jericó, que habían vencido. Ellos seguían combatiendo a todos los que estaban a su alrededor de la tierra de Canaán, hombres grandes, guerreros, hombres fuertes. Pero en su camino iban a encontrar a un grupo de personas, que este es el punto principal de lo que nos interesa. Porque el versículo del capítulo 10 El versículo 12 al 13 describe que Josué habló a Yojé el día que Yojé entregó a los amorreos de delante de los hijos de Israel y dijo, En presencia de todos los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente hubo vengado de sus enemigos. Y encontramos que realmente Josué levanta su voz y le dice, detente tu sol, Y ahí encontramos el poder, de, el poder que había de delante de ellos. No necesitaban el día para combatir, no necesitaban de la luz del día para hacer la guerra, porque el Poderoso en la noche mató una multitud de hombres. Dice que mató más hombres él con las piedras que lanzaba que los mismos hijos de Israel habían matado a cuchillo. Vez... En el capítulo 9... Vamos a encontrar una historia la cual cambia la, el curso de la, de la historia de lo que tendría que haber sucedido. Posteriormente nos daremos cuenta que el poderoso con Josué era con él, porque era un hombre muy entendido. No hay otro evento como este que haya sucedido en toda la historia de los hijos de Israel. No hay otro evento en el cual un hombre haya dado una orden... Y el Poderoso atendió a la voz de, ese, de esa petición que hizo ese hombre. Se llama... Nunca se va a aparecer otro, otro, otro registro en el cual un hombre le diga a al, al Yohei Bajei, hey, haz esto y lo hace. Otro y vamos a encontrar que en el libro de Josué, capítulo 10, nuevamente vamos a leer del verso 12, pero ahora vamos a leer hasta el versículo 14, por favor, que es el verso que nos interesa y vamos a entender por qué, por qué le dijo detente tú sol en Gabaón, porque ellos estaban atacando a todas las gentes que estaban alrededor de Canaán y tenían que matar hombres, mujeres, niños, todo tenían que matar, no tenían que dejar a nadie con vida. Y encontramos en este momento que realmente los, los hijos de Israel, teniendo este líder, Realmente tenían la confianza de lo que iban a hacer. Y realmente pudieron combatir y atacar a aquellas gentes. Pero cuando había una maldición, como en este caso la anatema que entró en el capítulo 7, por la culpa de un hombre, murieron otros muchos. Toda su familia tuvo que morir por su pecado. De este, de este hombre. Encontramos entonces que realmente en el libro de Josué, cuando le dice el, el mismo Josué, «Detente tu sol en Gabaón», estaba dándole una orden al Todopoderoso, de acuerdo a lo que describe el libro de los Salmos, capítulo 84, verso 11, en el cual le dice que «Yo je es el sol», en el cual el Poderoso atendió la voz de un hombre y le dijo «Detente tu sol en Gabaón y tu luna en Najalón». Capítulo 10, versículo 12,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 Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo, entendido Yahweh, habiendo atendido Yahweh a la voz de un hombre, porque Yahweh peleaba por Israel. Y vemos que Yoheba Je peleaba por Israel, y peleaba de esa manera porque... Encontramos que realmente era, era un pueblo que estaba haciendo su voluntad en ese momento. Estaba haciendo lo que se le había requerido, lo que se le había pedido. Y estaban peleando por Israel, el Jehová Bajé. Pero dice que no hubo un día como ese, ni antes ni después. Versículo 14. Y nunca fue tal día, antes ni des después de aquel día, habiendo atendido Jehová Bajé a la voz de un hombre, porque yo, Jehová Jehová, peleaba por Israel. ¿Cómo es que atendió a la voz de un hombre? Josué le dijo, detente tu sol en Gabaón. Salmo 84, verso 11, dice es el sol que se detuvo, porque atendió a la voz de Josué. Josué fue que dio una orden, como el que llevaba la dirección de la guerra, y le dijo, detente, no se estaba refiriendo que el día durara 24 horas, no se estaba refiriendo que el día duró 36 horas, como algunos lo mencionan, aquí está describiendo que realmente hubo un pueblo que estaba obedeciendo, y mientras el pueblo estaba sujeto a él, él era con su pueblo, y por eso atendió a la voz de Josué, dice que nunca hubo otro día, ni antes ni después, en la cual yo he bajé y haya atendido a la voz de un mortal, de un hombre. Perdón por la palabra mortal de un hombre. Y vamos a empezar a hacer la lectura. ¿De dónde viene el por qué Josué le dice al poderoso, detente sol, en Gabaón? Vamos a ver por qué tuvo que decirle Josué. Porque Josué había dado su palabra porque así como el poderoso había mandado a los hijos de Israel matar a todos los hombres y darle muerte a todos los hombres, así también cuando él dio su palabra, cumplió con su palabra, como aquella ramera que se dijo que no iban a matar a Rahab por causa de que escondió a los mensajeros de Israel. Entonces nosotros ahorita al empezar a comprender que realmente Josué dio una orden al Todopoderoso, al Yohé y Bajé, y él atendió a la voz de él. Y la atendió porque realmente era con él, Josué y el Poderoso con él. Capítulo 9 del Libro de los Jueces nos va a describir por qué atendió a la voz de Josué. No leemos Salmo. Salmo 84, perdón, verso 11. Gracias, mi hermano. No, no está bien. Eh, bueno, lo leo, después me decís cuál era el otro. Dice el Salmo 84.11. Porque sol y escudo, porque sol y escudo es -Hei -Hei Elohim. Gracia y gloria dará Yodheiwawhei. No quitará el bien a los que andan en integridad. Yodheiwa, rey de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y por eso vemos que realmente que Josué confiaba en él y los hijos de Israel confiaban en Josué, de tal manera que observamos que tenía una gran potestad, una gran, una gran autoridad. De tal manera que cuando él dio una orden, fue atendida su voz, porque era un hombre íntegro, pío, lleno del ruaj. Como lo describe el libro de Deuteronomio, capítulo 34. En el verso 10, describe que él era un varón lleno del Espíritu, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y encontramos que realmente era con él. Vamos a leer de Josué, Josué capítulo 9. Y encontraremos por qué realmente Josué atiende a la voz, atiende a la voz del... Yojé Bajé atiende la voz de Josué, porque él da una orden y el sol se detuvo. Ya no siguió matando gente en Gabaón, porque él había prometido a los gabaonitas que los iba a defender y no los iba a matar. Por eso es que dio la orden, detente tú, en, tu sol en Gabaón. Yojé Bajé es el sol. Porque sol y escudo es Jehová Elohim, gracia y gloria dará Yohebaje y no quitará el bien a los que andan en integridad. Josué capítulo 9, mi hermano, versículo 1. Hasta el versículo Una pregunta, Alfonso. ¿Sabe quién es la luna? Es Israel. La idea es de que Israel estaba atacando y el sol también, pero versos para explicarlos, no hay versos para explicarlo de esa manera, la luna es más complicada, pero se entiende porque ellos son los que estaban combatiendo en la guerra ahorita lo, lo vamos leyendo y te das cuenta que dice que Yahweh Bají mataba a más gente que los mismos israelitas que, que eran los que mataban a cuchillo porque Yahweh Bají dejaba caer todos estos granizos y toda esta todas esta, estas piedras las cuales mataban a, los, a las gentes de Canaán Invitarte que leas del capítulo 9, los gabaonitas usaron de, de una astucia para engañar a Josué. Por lógica, su error o su equivocación no fue perdonada del todo. Pasaron a ser esclavos por la mentira que hicieron. Pero encontramos que los gabaonitas habían actuado de una manera astuta para no morir. Josué capítulo 9, versículo 1 en adelante, por favor. Bien, Josué 9, del 1 en adelante, dice. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los Eteos, Amorreos, Cananeos, Fereseos, Ebeos y Jebuseos se concertaron para pelear contra Yohua e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Yohua había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron, se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Yoshua al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, Nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los jebeos, Quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Yeshua, nosotros somos tus siervos. Y Yeshua les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Yodhei Wauhei Tu Elohim porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hezbón, y a Ob, rey de Basán que estaba en Astarot. Por lo cual, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino También los llenamos nuevos, y los aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Yudhei Y Yoshua hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados tres días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiri, Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por YHWH el Elohim de Israel y toda la congregación murmuraba contra los príncipes mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación nosotros les hemos jurado por YHWH el Elohim de Israel por tanto ahora no les podemos tocar Esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues, de ellos los príncipes. Dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos, Yoshua, Les habló diciendo, ¿Por qué nos habéis engañado? Diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Elohim. Y ellos respondieron a Yoshua y dijeron, Como fue dado a entender a tus siervos que Yudheiwa hei tu Elohim había mandado a Moshe tu siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas, a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, enos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Yeshua los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Yodhei hei wau hei en el lugar que Yodhei hei wau hei eligiese lo que son hasta hoy. ¿Continuó? Entonces encontramos que realmente ocuparon de una gran astucia para poder librar sus vidas estos varones que engañaron a Josué y a los príncipes ju haciendo juramento con ellos de que venían de tierras muy lejanas en otras palabras que no eran de Canaán haciendo entender que venían de tierras como de los hititas eh, de, de partes de, de allá del Éufrates eh, muy al norte del Éufrates Vemos que realmente Josué creyó en lo que les habían dicho, y hicieron una alianza, pero no les perdonó el hecho de la mentira, les perdonaron la vida, pero los hicieron sus esclavos, por eso estas tierras que estaban aquí, como describe la lectura, encontramos que realmente para estos hombres, actuaron de una forma muy astuta para librar su vida porque sabían acerca de lo que Jehová Jehová venía haciendo y la promesa que había dado a su pueblo de Israel y que les iba a dar la tierra de Canaán. Ellos sabían que iban a morir, sabían que no iban a librar sus vidas y actuaron con astucia y Josué les juró con los príncipes de que realmente iban a, les iba a perdonar la vida así como le perdonó la vida a Rahab. Pero algo sucedió, algo que describe en los versos este más adelante, en el verso 14 en adelante, describe que no consultaron a Jehová J. Los hijos de Israel no consultaron. Esto fue un error, un error que cometieron. Porque si hubieran consultado, hubieran se dado cuenta que realmente los habían utilizado. Esto tal vez nosotros no lo vemos como algo que perjudique pero va a perjudicar con el tiempo más a futuro. No nada más esto, sino otras muchas cosas que pasaron. Mi hermana Rosy, tienes abierto tu chat. Gracias, mi hermana. Si ¿Sí me escuchaste, ¿verdad? mi hermana Rosy. Aquí gracias. estoy, hermano. Entonces, sí, digo que se, te, se prendió tu... Sí, te comento que se abrió tu micrófono. ¿O querías preguntar algo? Ah, ahorita lo cierro, hermano. Gracias. Ah, Bueno, Entonces, este, después de lo que había sucedido de, en el capítulo 9, ellos describen de esta manera. Verso 7, y los hijos de Israel respondieron a los hebeos, quizás vosotros habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos nosotros hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Josué les dijo, ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Ellos respondieron, tus siervos han venido de muy lejanas tierras por la fama de Yoheba Jeito Elohim. Entonces es este, una forma muy astuta de engañarlo. Veníamos de lugares muy retirados y venimos porque oímos de la fama de Tu Elohim. ¿Por haces a, porque hemos oído su fama y todas las cosas que hizo en Egipto. Y todo lo que hizo de los reyes y de los amorreos, que estaban de la otra parte del Jordán, a Sejón, rey de Jezbón, y a Og rey de Basán que estaban en Astorot. Hay... Acordémonos que estos eran hombres gigantes. Si no me recuerdo, la cama de este Sejón era de cuatro metros. Mínimo él, él medía nueve, nueve codos, que eran aproximadamente treinta, este, tres metros y medio entonces la fama de los hijos de Israel había crecido mucho en la tierra toda la gente tenía miedo gente que no tenía nada que ver en el asunto como los madianitas pensaron que venían a, a atacar el sur imagínense, gente que era del sur de la tierra de Moab ellos pidieron favor Moshe pidió que les dejaran pasar por sus tierras y oh, no les permitió pasar, entonces tuvo que hacer guerra para poder pasar por ahí Y, y la gente que venía de Madian también entraron en guerra con los hijos de Israel cuando ellos ni siquiera tenían que tener temor alguno. Subieron desde el sur de, de la tierra de Arabia para hacer guerra contra los hijos de Israel. La historia es muy triste, muy lamentable. Para los que hemos tenido la oportunidad de ver lo que sucedió es algo muy triste y realmente nos hace pensar el el pensamiento del poderoso cuando, cuando vemos que el hombre no percibe sus cosas para mí es una de las historias que más me, me conmueven acerca de lo que pasó me conmueve porque realmente veo el ojín. es fuerte tiene no tiene misericordia del que no tiene misericordia y aquel que tiene misericordia la va a tener Y me doy cuenta que estamos tratando con un Elohim que realmente es, que es amoroso para con su pueblo. Por eso nosotros al ver la historia acerca de lo que sucedió con Og y Sejón, reyes amorreos, hombres enormes de estatura, gente de gran tamaño. Encontramos que estos hombres de Gabaón engañan a Josué y describe así en el versículo. 12 en, en, perdón, el versículo 14 en adelante. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones del camino y no preguntaron a la boca de Joheibahei. José hizo paz con ellos y concertó con ellos que les dejaría la vida. También los príncipes de la congregación les juraron. Pasaron tres días después que hicieron con ellos este concierto, esta alianza, y oyeron cómo eran sus vecinos que habitaban en medio de ellos y partieron los hijos de Israel al tercer día y, llamaron a sus, y, y llegaron a sus ciudades y a sus ciudades eran Gabaón, Capira, Bethorot y Kiriat Jearín. Y encontramos que realmente al haber hecho la alianza, dice no los podemos matar porque hemos hecho juramento. Verso 18, no los hirieron los hijos de Israel ...por cuanto los príncipes de la congregación... ...las había jurado por Yoche Bajé y el ojín de Israel... ...y toda la congregación murmuraba contra los príncipes... mas todos los príncipes respondieron a la congregación... ...nosotros... ...les hemos jurado por Yoche Bajé... ...el ojín de Israel, por tanto ahora... ...no los podemos tocar... ...esto haremos en, con ellos... ...les dejaremos vivir porque no venga ira sobre nosotros a causa del juramento que les hemos hecho. Por tanto, los hijos de, de, de Gabaón, engañando de esta manera a los hijos de, de Israel, encontramos que realmente Josué tuvo que dar su voz, tuvo que dar su palabra junto con los príncipes, Y encontramos que no podían matarlos. Por eso Josué alza su voz y le dice, detente tú sol en Gabaón, ¿Por qué? Porque el poderoso iba con todo para destruir a, todas las, a todos los pueblos que estaban a su alrededor. Porque estaba acompañando a los hijos de Israel. Nosotros si seguimos la secuencia y la historia, esto va a repercutir en la casa de Israel por muchas formas y en muchas maneras. Hay que entender por qué era la importancia de matar a todos y no dejar a nadie con vida, ni hombres, mujeres, niños, a nadie había que dejar con vida. Y encontramos que después de la historia quedaron jebuseos, quedaron filisteos. En el tiempo de David entendamos que más de 300 años posteriores de esta fecha todavía había filisteos, Jebuseos, cananeos, había mucha gente de Canaán, porque Josué no mató con todos los este, guerrilleros, no mataron a toda esta gente y vemos que realmente le afectó al pueblo le afectó al pueblo en gran manera sigamos leyendo capítulo 10 mis hermanos ya entendiendo que que Josué hace una alianza con Gabaón por eso le dice el poderoso detente tu sol en Gabaón y tu luna en Ajalón capítulo 10 versículo 1 hasta el versículo 8 por favor Josué capítulo 10 del 1 al 8 dice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 Y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Yoshua y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, y el rey de Láquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron. Ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella.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 Y yud -hei -hei dijo a Yushua, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y ahí encontramos cómo es que, que aún este, los otros pueblos que suben contra Gabaón, ellos como eran sus siervos, pidieron que los ayudaran. Entonces Josué sube y le dice el Poderoso, ve porque yo los he entregado en tu mano. En este momento los hijos de Gabaón tenían la protección de Josué y de la casa de Israel. Y subieron todos los hombres de guerra y empezaron a combatir contra estos cinco reyes que vinieron a pelear contra Gabaón. De los cuales ya citamos hace un momento, en el versículo 2 y 3, que leímos describe así tuvieron muy gran temor porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales, mayor que Jai y todos los, sus moradores fuertes, envió pues decir a, doni, a Don Isedek, rey de Jerusalén y a Oham, rey de Hebrón y a Phineah, rey de Jerimot y a Jefía rey de Lakis y a Debir, rey de Eglon subid a mí, ayudadme combatamos a Gabaón porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y ellos subieron a hacer guerra a los hijos de Gabaón, a los descendientes de Gabaón y los hijos de Israel subieron para defenderlos. Entonces encontramos que realmente Josué sube para ayudarles. Pero dice que como acamparon en, los, en, la, al, en, en sus fronteras de Gabaón, estos reyes, como describe en el verso 6, Y los moradores, moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campo en Enquilgal, «No encojas tus manos de tus siervos, sube prestamente a nosotros para guardarnos y ayúdanos porque todos los reyes de los amorreos que habitan, se han, habitan en las montañas se han juntado contra nosotros». Y los hijos de, de lo, bueno, los reyes de, que estaban de este lado de Jerusalén. Acordémonos que Jerusalén es Jerusalén desde hace mucho tiempo. No es Jerusalén del tiempo de los israelitas. Ya Jerusalén es una palabra este, jebusea, que viene de jebus, Busalén, que quiere decir ciudad de paz, pero es una palabra jebusea. No, no tiene que ver con el hebreo, ni tiene que ver con este... Con, con los hijos de Israel este ya la ciudad existía mucho tiempo antes de que los hijos de Israel llegaran a Jerusalén como lo describe en el versículo que leímos en el 5 los 5 reyes de los amurreos rey de Jerusalén el rey de Hebrón el rey de Jerimot, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y, sus, y subieron ellos con todos sus ejércitos y asentaron se, asentaron, campo con, asentaron campo sobre Gabaón y pelearon contra ella Entonces, este, tenemos ahorita este combate que se va a suscitar en la ciudad, pero ciertamente no tiene nada que ver el asunto acerca de que es una batalla o es una guerra, es una guerra este, en la cual no pudieran atacar porque era de noche. No es esa la interpretación de que el día duró más de una de veinticuatro horas, el día fue de veinticuatro, treinta y seis horas como alguna gente lo menciona que hubo un terremoto y que se alargó el día, y, o que el, el eje de la tierra se movió, etcétera, etcétera. Depende de la persona que haya dado la interpretación. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, este, nosotros este, vemos que Josué hace, hace alianza con los hijos de, con los hijos de Gabaón, Y suben a defender al, al, al pueblo de Gabaón. Describe de esta manera. Capítulo 10 del libro de Josué. No necesitaban que fuera de día. Era de noche cuando la guerra comenzó. Te escribe así el versículo 9 en adelante. Josué vino a ellos y de repente toda la noche subió desde Gigal. Y hace la expresión de que era toda la noche. Josué vino a ellos. De repente toda la noche subió desde Gilgal, Yojé, Bajé, le turbó delante de Israel. Hirió con gran mortandad en Gabaón. Siguiolos por el camino que sube para Betorón. Hiriólos hasta Seca y Maceda. Y como iban huyendo de los israelitas y de, a la bajada de Betorón. Yojé, Bajé, y, ellos, y como... Y como iban huyendo, verso 11, iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Yo Jebajé y hecho sobre ellos del cielo grandes piedras hasta seca y más, y murieron muchos más, murieron de, los, de piedras de granizo, que los hijos de Israel habían muerto a cuchillo. Entonces Josué habló a Yo el día que Yo Jebajé entregó al amorreo,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 ¿Y no se apresuró a poner casi un día entero? Entonces fue el día, perdón, y nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo atendido a Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Josué y todo Israel con él volvían al campamento de Gilgad, pero los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dicho a Josué que los cinco reyes habían sido hallados en una cueva en Maceda. Y por eso describe que nunca hubo tal día, ni después de este, en el verso 14, que habiendo atendido Yojé a la voz de un hombre, ese hombre era Josué, porque Yojé Bajé peleaba por Israel. Por eso se detuvo, porque si él no se hubiera detenido en Gabaón, hubiera atacado y hubiera destruido a los gabaonitas. No sé si me he dado a entender acerca de lo que está pasando, mis hermanos. Me he dado a entender acerca de que realmente no tenía que ver, como describe mucha gente, que el sol duró no 12 horas, sino 24 o 36 horas, mis hermanos. Todo el relato nos hace aclarar acerca de Cejón, de Oj reyes amorreos que venían atacando que se encontraban en las llanuras de Moab 29, 29. y esta guerra la había comenzado Moshe desde, la, desde, desde, la, desde, llega, desde antes de Moab desde toda esa tierra de Moab subieron los hijos de Israel para combatir a, a los amorreos y habían atacado a los amorreos habiéndolos hecho guerra pero posteriormente le tocaría a Josué entrar a lo que era Jericó y después de ahí seguir la batalla y destruir a todo el Filisteo, Amorreo, Ebeo, Jebeo, Jebus, todos los hijos que habitaban de los descendientes de Noé que eran descendientes de Canaán, tendría que matarlos. Eso está escrito en el libro de las crónicas, que eran descendientes de los hijos de Canaán, hijos de Cam, descendientes de Cam. <coughs> los hijos de Israel combatieron y pelearon aquel día la batalla. No sé si alguien más, este, nada más contestó uno de todos los hermanos. Van dos. Por eso los hijos de Israel son nuestro ejemplo. Son la máxima forma de observar que realmente el poderoso es con su pueblo y que lo guarda y lo cuida que está con él mientras ellos hacen la guerra, mientras ellos se esfuerzan por combatir esta batalla. Voy a invitar a que sigas leyendo mi hermano este, Maxi, en el cual Yoheba peleaba por los hijos de Israel, y él iba a destruir a todos los que estuvieran a su paso y a su camino. Pero para aquellos los que hemos leído el libro de Josué, y que hemos tenido la oportunidad de poder comprenderle parte de la historia de lo que sucedió y de lo que pasó, nos encontramos que realmente vendría a pasar algo que nunca esperaría el poderoso que iba a pasar con su pueblo en los días de Josué Rey. Josué, un gran siervo del poderoso. Capítulo 10. Versículo 14 en adelante, mi hermano Maxi, por favor. Sí. Josué 10, 14 en adelante. Dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Giodhei Guaohei a la voz de un hombre, porque Giodhei Guaohei peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgad. Y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Yushua que los cinco reyes habían sido hallados, escondidos, en una cueva en Maceda. Entonces Yushua dijo, Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades porque yod -Hei, hei vuestro Elohim, los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Yeshua y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Yeshua, al campamento en Maceda, No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Yoshua, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos cinco reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón.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 y todo Israel con él, pasó de Libna a Lakis, y acampó cerca de ella, y la combatió. Y yod -Hei, hei entregó a Lakis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Oram, rey de Geser, subió en ayuda de Lakis,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 Después volvió Yoshua y todo Israel con él, sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey, y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna, y a su rey, así hizo a Debir, y a su rey. Hirió, pues, Yoshua toda la región de las montañas del Negev de los llanos y de las laderas y a todos sus reyes sin dejar nada todo lo que tenía vida lo mató como yud el O'Him de Israel se lo había mandado y los hirió Yoshua desde Cadesbarnea barnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón todos estos reyes y sus tierras los tomó Yoshua de una vez porque yod -Hei, hei el Elohim de Israel peleaba por Israel y volvió Yoshua y todo Israel con él al campamento en Gilgal y así es como las batallas que enfrentó Josué y las siguientes historias que pueden encontrar en el libro de Josué que son impresionantes y las cosas que pasaron y sucedieron que Realmente los hijos de Israel no, no se dieron cuenta de qué errores cometieron y qué faltas cometieron. Historias como esta que hemos leído, acerca de la maldición, del anatema, acerca de las cosas que pasaron los hijos de Israel. Y todas las cosas que sucedieron en el transcurso de la historia de Josué, realmente son impresionantes las enseñanzas. Son impresionantes las enseñanzas. De tal manera que nosotros hoy en día encontramos dentro de los libros una gran enseñanza que cuando nosotros la buscamos nos llenamos de gozo y de alegría al poder contemplar que realmente estas enseñanzas no están ocultas para su pueblo, están ocultas para aquellas personas que no, que no le buscan, que no le quieren conocer. Mis hermanos, este terminamos en este momento con la con la enseñanza que que tuvimos